Él me sigue donde quiera que voy, Él me protege de los males que la gente me desee, por envidia o por rencor. Mi ángel y Dios me han ayudado, me han ayudado a ser hoy lo que soy. Y no hay persona en este mundo que por más sabio que sea. Algo sin la ayuda de Dios Tengo muchas y buenas amistades Y las quiero con todo mi corazón Pero hay que darse cuenta Que al nacer nuestro destino Ya está escrito por la mano de Dios Pero hay que darse cuenta Que al nacer nuestro destino Ya está escrito por la mano de Dios